Ocurra, que seguramente se ha tomado unos días para descansar y que es muy probable que descanse mejor, ahora nos lo va a decir, es nuestra amiga Andrea Langof. ¿Cómo te va? Buenas tardes Andrea. ¿Cómo están todos? Un gusto volver a hablar con ustedes. Bueno, para nosotros también es un gusto. Andrea, déjame recordarle a algunas personas de nuestra audiencia que más o menos el 16 de este mes hablamos con vos, nos contaste una historia impresionante acerca de, de tu búsqueda para encontrar a tu familia biológica, a tu mamá biológica, porque habías sido o eras sobreviviente de la apropiación eh, que, que sufrieron tantas otras personas en La Pampa. Y en, estabas buscando tu identidad El 16 de enero charlamos Y unos pocos días después ¿Qué pasó Andrea? ¿Nos podés contar? Es más, es increíble Fue mi última charla pública como buscadora como esta, Hasta ese momento, hasta este jueves que pasó Una eterna buscadora Y pasó el milagro Hoy más tranquila y todo eh, yo creo que es un milagro, un milagro de, de constancia, de perseverancia, de llegar siempre intentando la verdad con la verdad y con el mayor respeto y amor posible. Eh, tantos años de lucha dieron su fruto, encontré a mi familia biológica, a mi tan esperada y amada mamá, esa palabra que era solamente una palabra y no tenía eh, rostro, no tenía imagen, no tenía nombre, y era un sueño idealizado y muchas veces eh, reconstruido con distintas versiones y hoy es una realidad que me cambió, la no solo me cambió la vida, me conformó realmente la vida y cerró ese círculo de que hoy sé realmente quién soy y qué es lo que tengo que hacer de ahora en más, estando completa, es maravilloso. Se, se dio el milagro de que llegara de Estados Unidos un mail muy escueto, escrito en inglés, donde no entendía nada, que se me nubló el entendimiento y lo único que hice fue abrirlo y confirmar que ya tenía identidad. Qué bárbaro. Un mail además. Un mail, un mail, un mail que viene desde Houston, un mail que viene en inglés, que eh, uno tiene la palabra coincidencias si y tenés que entender que decía match y que esos match eran de tus famosos rejuntes de saliva en un isopo y comprender ahora era todo esto que uno tantas veces escuchaba y para uno es chino básico y que era una palabrita tan fácil eh, que se como decías compatibilidad genética que es Increíble. coincidencia este más o menos la traducción vendría a ser coincide match quiere decir que coincidió ahí que, que tu adn había encontrado el adn del que provenía digamos Increíblemente, increíblemente, es ver algo, como te digo, que parece chino básico, que son 24 alelos que se cotejan y ver que, wow, todos iban coincidiendo impresionantemente bueno, y la, el grado de coincidencia. ¿Te habías hecho muchas veces este test? No, vos sabés que eh, hoy soy una, viste cuando decís, una arrepentida de la desconfianza que muchas veces se generan en estos textos que parecen eh, una pavada en el exterior, que no nacieron con esta finalidad. Estos test han nacido con la finalidad de que la gente, viste que en Europa, Estados Unidos, uno está más avanzado y mucho con los árboles genealógicos, habían nacido con esa finalidad de saber los ancestros y todo, y en la Argentina los empezamos a usar hace varios años distintos buscadores, de estos tres millones de buscadores que hablábamos la vez anterior, lo empezaron a utilizar porque nosotros, viste que te comentaba, no tenemos banco de datos genéricos, el único que existe es el de CONADI y solamente es para los desaparecidos, todos quedábamos muy afuera eh, si te da negativo, y bueno, hace unos años empezó esta posibilidad de que se mandaban a Estados Unidos eh, para ver eh, si podía dar compatibilidad. Pero yo era también una desconfiada, mirá lo que es la vida. Yo tenía el kit que mis compañeros de página me lo regalaron en el mes de marzo y quedó dando vueltas, quedó dando vueltas si lo hacía, no lo hacía, pagar en dólares, viste, mandarlo a Estados Unidos. Y en un momento, cuando surge esta posibilidad, lo iba a hacer una, en un laboratorio en la localidad de Pico Y bueno, hubo un ADN que tenemos un inconveniente, que consideramos que estuvo, vamos a decir entre comillas, eh, mal relacionado, por no decir otra cosa, y... Ahí empezó la duda, digo, ¿y si lo uso? ¿Y si en vez de hacerlo en Argentina, eh, resguardo un mayor la seguridad y todo, y lo mando a Estados Unidos? Y hablando con gente que tiene años ya en la búsqueda, en grupos de búsqueda, me decían, hazlo, corazón, es más, si esta posibilidad te da que no es tu familia, queda durante 20 años cotejándose con todos los buscadores del mundo y puede llegar a aparecer en un momento... Así que bueno, lo analicé, lo di vuelta en mí, y iban, viste que siempre la vida, eh, hay gente que nos sé, es un poquito difícil, viste que uno dice, mm", eh, siempre van apareciendo nuevas cosas, nuevas situaciones, y se fue postergando, la decisión la había tomado en julio, y la fui postergando, y después... Esto que yo tengo muy pegado a mí, que siempre digo, somos un grupo de buscadores, somos un grupo de personas, y en Busco éramos cuatro personas que necesitábamos mandar el ADN, y me sentí un poco hasta egoísta de decir, eh, cubro lo mío y me hago el mío, y esta gente que hace años nos escuchamos y lloramos, y tuvimos la idea de empezar a juntar eh, un fondo común como para poder llegar a todos los kits, todos los análisis, todos los envíos. Y increíblemente que yo sé que ella no quería que lo, lo haga público, pero lo merece, sabes por qué? Porque hay gente que en la vida hace actos totalmente altruistas, totalmente desinteresados y por qué no, ¿no? Uno publica tantas pálidas, tantas cosas malas que reconocer lo bueno. Hay una periodista de 25 de mayo eh, que eh, quiso hacernos una nota, medio, viste, como ver cómo la podía armar, Ángeles Alemandi se llama, y publicó una nota hermosa, hizo un escrito divino, que ganó un segundo premio eh, literario que fue publicado en la revista Anfibia y ella eh, no me comenta que había un premio económico, pero cuando lo gana me muestra el escrito, me dice que va a ser publicado y tuvo un gesto maravilloso que fue donarnos la mitad de ese premio y con eso logramos llegar a mandar estos kits y ahí fue el mío también. Ah, buenísimo. Vos sabés que la conocemos Andrea Ángeles Alemandi porque encontramos esa nota de Anfibia donde hablaba de tu caso y de otros sí. varios de la Pampa y por supuesto, ahora revisando tu Facebook que tiene una nueva solicitud de amistad, este encuentro la publicación de Ángeles que compartiste hace un rato, hace media hora. Que la acaba la acaba de hacer hace 40 minutos, la vi yo, me la envió Y como es ella, muy discreta, lo podría haber hecho por mensaje privado. No, lo publicó con toda humildad, con todo el amor, y es el cierre a esa historia increíble. Eh, y me veía obligada a compartirla porque me parece maravilloso lo que puso en su pluma. No, un ángel, como su nombre lo dice, fue un ángel para nosotros. Qué para bueno. mí en particular. Andrea, ¿cómo fue entonces que... Porque vos estabas usando de este sistema que es el Family Tree, ¿no? Que es sí. el sistema internacional para buscar eh, personas de tu familia... Que se ha, ha tenido cierto impulso porque sobre todo en América este, han venido tantos, tan, tantos inmigrantes, que oh. se, a través del Family Tree podés buscar la conexión con tu familia original de Europa. Este, Exacto. Por ejemplo, ¿no? ¿no es cierto? Y cómo es entonces vos enviaste con, junto con tus compañeros todas las muestras uh -huh. de, de, que, y todos los kits que, que usaron. Exacto. Y, este, y del otro lado, ¿qué había pasado? O sea, porque vos encontraste encontraste un ADN con el que coincidió el tuyo. Exactamente, yo te cuento brevemente cómo es el envío, porque es muy fácil para cualquier persona que tenga dudas o tenga curiosidad, porque si bien sabe su historia, lo cual también quisiera dejar en claro que si... Alguien no es buscador y tiene la posibilidad de hacerlo ayuda, ayuda muchísimo, porque los buscadores entre nosotros no tenemos nuestro árbol. Eh, la gente que lo tiene completo aparece en estas coincidencias. Es muy sencillo, se compra por Mercado Libre, en su momento hasta hace un mes se compraba el kit por un lado y el análisis por el otro, ahora se compra todo, llega al domicilio de la persona, se paga hasta en seis cuotas de mil pesos Es la muestra del hisopado, se cierra en un sobrecito que viene ahí, se envía por correo argentino a un laboratorio de Rosario que totalmente desinteresadamente el doctor Ramiro Colabianchi es el que hace el envío a Houston porque el ADMAN no permite que un particular envíe muestras de ADN al exterior, no las deja salir. Entonces este laboratorio desde hace años, junto con nuestra primera página, nos hace ese favor enorme de enviarlos Y de ahí es la espera de cuatro semanas y en mi caso fue de nada, porque el 7 de enero llegaron a Houston y en casi un poquito más de 15 días tuve los resultados. Y como bien lo decís, yo lo envié con el de compañeros que están en búsqueda y con el de alguien que era un familiar directo, eh, mío de línea materna. Eh, yo a este familiar lo conocí eh, recién en mayo del año pasado <coughs> habíamos tenido una comunicación donde me planteaba la posibilidad para mí y para ella la seguridad de que yo era eh, el familiar que ella había sabido de su nacimiento junto con mi madre biológica y nadie más. Eh, me cuenta una historia, una historia muy muy triste, de mi madre, me cuenta la historia de lo que ella había vivido con hasta ese momento mi supuesto padre biológico, una historia muy, muy dolorosa, con muchos matices muy graves de violencia, muy muy complicados, que todavía no doy muchos detalles por esto del de pacto que tenemos ahora, un pacto de verdad, pero de respeto, y, de, y que ella puede ir procesando todo esto, es una mujer de 74 años, pero esta persona me da datos que a mí me, me choquearon. Fue una comunicación telefónica que no esperaba. Un poco te donde... sorprendió ahí. Sí, toda, uno, toda la vida espera. Toda la vida, desde joven, tenía la ilusión que alguien iba golpeando alguna vez la puerta o iba a llamar el teléfono y decirme lo que esta mujer me dice, pero cuando lo escuchás vos decís no. Eh, el miedo a volver a ser lastimada o que sea una ilusión me hizo creer hasta que podía ser un dato falso para desviar la investigación de la causa federal y de que yo estuviera tiempo investigando esto, gastando en un análisis. Que perdieras todo. más tiempo, como quien dice. Porque, sí. porque las sospechas también estaban bien fundadas, Andrea, con lo que nos contaste oportunamente. Ese, ese sistema en donde parecía que había tantas personas este, abroquelándose para evitar que llegaras a la verdad o, para, o para, de, de, que se, para que se diera la luz un sistema muy perverso del que fuiste víctima en su momento porque la verdad es que las cosas se podían haber hecho de otra manera. Esta, esta familiar tuya se comunicó en mayo del año pasado con vos. Este, en marzo. Y, y com, en marzo. ¿Y cómo fue que se había enterado? ¿Fue a través de una publicación o vos y... habías estado haciendo otro, otro tipo de búsquedas y no solo en las redes sociales? No, yo hice búsquedas en las redes sociales y personalmente lo mío fue puerta por puerta, dato por dato. Eh, lo, Viste cuando decís, lo, lo hice todo. Yo llegué a un momento que dije lo hice todo, revisás si decís no me queda qué hacer, lo hice judicial, lo hice por las redes, lo hice público y lo hice casa por casa, con cada gente me he ido, eh, mirá, me recorrí la Maruja, Caleufu eh, Tene, Data, gente de General Hacha, eh, todo ¿eh? Viste como decís todo hasta gente en Santiago del Estero por un dato falso que tenía de mi familia de crianza, y no me quedaba más, y esta persona llegó Por donde digo, viste como decís, es la vida y era el destino. Yo llego a pico la primera vez por un periodista, que es el que cree, me consigue todo y en una semana estoy en pico y me abre el camino y me enseña un montón de situaciones que tenía que ver. Termina haciéndose el ADN por una periodista que empieza como una nota y termina poniéndole el corazón a un caso. Y esta familia me vio hace un tiempo en un periódico. Eh, va a comprar una revista y ve mi cara en uno de los diarios y dice que sintió pero una punzada en el pecho impresionante. Eh, vio en mí algo que la hizo que compre ese diario, lo lee y lo vea. Ellos pensaban que yo había nacido siendo varón. Ni siquiera el médico tuvo el coraje, la hombría, la buena fe de decirles que era una nena. Eh, era parte de aquel el... sistema del que nos habías hablado. ¿no? Era la persona, eran las mismas personas que yo vengo denunciando desde el 2004, exactamente las mismas personas fueron quienes habían hecho todo lo que... Yo estaba segura, pero faltaba lamentablemente esta confirmación de que yo no me equivocaba y que quienes me habían mentido habían seguido manipulando mi cabeza hasta el último día eh, esta persona que es mi tía realmente lo digo, no tengo problema y sé que me vas a ver entender porque ahora sí me cuesta mucho decir sin relación quién es eh, abre el diario cuando lo lee ve la fecha de nacimiento ve la hora y ve el lugar y dice no No es el hospital Centeno. Ella tiene que ser mi sobrina. No pudo haber nacido el mismo día, a la misma hora, en un pueblo chico, con el mismo médico, que entregaba la misma, a dos criaturas a la vez. Le están mintiendo. Tiene que ser mi supuesto sobrino hasta ese momento. Y se lo guarda para ella, porque el problema es que nadie lo había sabido. Ni su familia chica, que es su hija, su esposo, ni... La familia grande, mi madre, había ocultado, inclusive a ella la había ocultado, que estaba embarazada por miedo. Eh, entonces, tuvo un vaivén de emociones, de la lealtad y el amor hacia su hermana, a que la ayudó a sobrevivir, y hacia el deber de lo que tenía que hacer con esta persona que ella sentía que era su sobrina. Llevó mucho tiempo, problemas de salud, Hasta que cuando empezó el 2019 colapsó, habló con alguien que le ayudó a entender que tenía que ayudar a completar datos, que existía la posibilidad y tomó todo el coraje del mundo porque se podría haber ido de este mundo sin decirlo. Y no midió más que el gran amor y el arrepentimiento de darse cuenta que ellos pidieron una ayuda y se equivocaron a quién pedirle la ayuda y fue quien me ayudó arma de este rompecabezas. Finalmente este bueno, ¿cómo empezaste este año Andrea, eh? La ¡Uh! wow. <risa> Bueno, con y a, todo. y a través del family tree que te parecía una cosa eh, <risa> no demasiado importante, diste okay. con la respuesta que estaba que estaba buscando tu pregunta de toda la vida. Andrea ¿Y con la, la re... Sí. Mm, di con la respuesta y di con el saber hasta lo que uno, eh, hasta el momento de buscar a su madre biológica, se queda en eso y me doy cuenta que tengo eh, 80% sangre pura, pura española, que tengo un 20% de sangre originaria. ¿Viste cómo decís, wow? Eh, ahora entendés todo, ¿viste? El color de piel, los rasgos, es increíble, es increíble. Todo lo que me cambió en días, en días tener la historia completa de lo bueno y también lamentablemente de lo malo que hay que ir trabajando ambas cosas, reconstruir una vida y un vínculo. Es impresionante, Andrea. La verdad es que además este, nos quedamos eh, en una pieza cuando nos enteramos de que tu búsqueda había terminado. Te, sigo, te escucho y sigo escuchando a la compañera de tantas personas que están buscando su identidad, tu compromiso, tu solidaridad con ellas y con ellos. Este, parece que que no va a tener fin que son no. han sido personas que te han acompañado en un momento que seguramente no te lo olvidas más este, no volvían a ser volvían a ser y bueno mira vos este finalmente digo después de todos estos años de habértelo propuesto de haber de haber luchado para para crecer Andrea Este, obtenés un reconocido premio, y vaya, si lo es con semejante pasión que le pusiste, como decíamos en, la, en nuestra primera conversación, te volviste una investigadora, te volviste una, una especie de, de detectiva. Este, sí. Andrea, la verdad es que estamos sumamente contentos, ya no se nos pasó la impresión de haber visto en un diario que Andrea Langov había encontrado a su mamá. Este, me imagino que bueno, ahora todo es un, un poco un torbellino y que tenés que cuidar la salud de esta persona que, que va a entrar en tu vida, que está entrando en okay. tu vida, de estas personas nuevas que, que cuando te ven van a reconocer a su familia en vos, este, son mil cosas que van a pasar o que ya están pasándote así que bueno, nada te queremos dejar con la mayor de las tranquilidades que, <risa> que sigan transcurriendo tus días pero también con, este, con el recuerdo de todos estos otros, de todas estas otras que todavía sí. están en un camino que vos ya estás dejando atrás que todavía, como te decía la otra vez, esperan esta justicia eh, humana y solidaria y la legal, todavía eh, siguen mis compañeros, mis hermanos de la vida que no lo van a dejar de ser nunca, esperando, esperando que ahora ver si la justicia se despierta un poco cuando se levante la feria y empieza a atar los cabos de la investigación y empieza a unir las cosas, porque como lo había dicho, ¿te acordás? La, le dieron tiempo, lamentablemente, a que esta persona falleciera y quizás si el destino hubiese sido un poquito más cruel, yo hubiese llegado a mi verdad, pero ya con mi mamá fallecida y hubiese sido una pena, lamentablemente. Eh, gracias a la vida, a Dios, al universo, me dio la oportunidad de poder verla, de poder reconstruir mi vida y de que me lo haya contado todo desde el amor y desde el dolor y desde el miedo, pero ojalá, ojalá mis compañeros y cada persona pueda llegar a su verdad y que pueda llegar a reconstruirse y a tener la satisfacción de decir hoy vuelvo a nacer como me toca hoy a mí. Eh, es imposible no quedarse pensando en que sería tan fácil, como vos bien lo decías recién, era una palabra, era ese famoso anónimo, aunque sea, se llama tal y es tal, y se hubiese evitado tantos años, tanto dolor, e inclusive se hubiese evitado que quizás esta persona lamentablemente se haya quitado la vida. Eh, es muy triste, ayer te comento algo, recordaba la última vez que yo hablé con él, que me decía eh, te quiero acompañar a la terminal de micro cuando yo volví a Buenos Aires y yo le decía no doctor no lo hagas, yo tengo quien me lleve no, es el cumpleaños de mi nieta pero yo necesito estar con vos y yo le repetí que no y me, me dijo una y cuatro veces quizás es la última vez que hablemos pero yo necesito saber que vos me perdonaste que vos me perdonaste y lamentablemente que esto no lo conté nunca, él se mata un domingo y el sábado anterior era el cumpleaños de mi hija mayor y me llamó y yo no tuve la fuerza para contestarle, yo sabía que no me iba a venir a contar la verdad, sabía que quería esta disculpa y yo en el fondo creí que estaba la posibilidad de que no hubiera mentido en mi caso y lamentablemente el jueves comprobé que fue el partícipe inclusive quien me saca recién nacida de la clínica argentina en su auto para entregarme. E esa palabra de pedir perdón, ¿hasta dónde se hizo daño? Que él me estaba confesando entre vetas que había sido partícipe, y yo creía que no. Ha sido tanto el dolor y tanto el daño que se hace en la cabeza de las personas que no es justo. Y Ahora hay que reconstruir todo. Fundamentalmente, Andrea, además era innecesario lo de Brogy, eh lo No hubo de... necesidad. No había te juro necesidad. Que no hay necesidad. La primer nota la di con Alberto Callaqueo, que nos hicimos amigos en esta vida, y lo primero que me dijo, ¿cuál era la necesidad? ¿Por qué se cayó tantos años? No, no había necesidad. No hubo en ningún momento. Yo te aseguro que la primera vez que yo lo vi a él, eh, antes de verlo a él, hablé con un abogado, y le solicité a ese abogado que confesione un acuerdo de confidencialidad entre las partes donde yo renunciaba a cualquier demanda civil, penal o de cualquier tipo contra él si él me decía la verdad no hubiera pasado nada de esto jamás quizás era el destino eh, ayudar a mucha gente pero no hubiera sido necesario eh, tanto dolor, no hubo necesidad más que un capricho, terminó lamentablemente siendo un capricho de que yo no llegue a mi verdad y lo que duele es saber de que me cambiaron tanta la historia me hicieron un recorrido por lugares y tratando de poner cosas en mi memoria que no entraban y pensar que lo que yo hasta ese momento tenía como sueños recurrentes armado por mi psiquis eran ni más ni menos recuerdos de panza y yo soñé O sea, hoy me di cuenta que vi a través de un sueño... ...el lugar donde yo había nacido... ...la clínica argentina... ...vi la descripción física de lo que era mi mamá... ...y esta el cual cuando me mostraba una foto... ...como era mi madre el día que yo nací... ...increíble... ...el daño no, no había necesidad... ...yo jamás actué con dolor... ...con bronca... ...con odio... No, ...no lo puedo... ...hasta el día de hoy siento... ...que me quedo dolida con estas personas yo no puedo odiar no sé por qué pero no no creo que sea lo que sana pero duele mucho lamentablemente lo que me han hecho a mí se lo están haciendo y se lo han hecho a muchas personas claro que sí es, And Andrea sí es sí, terrible Es, es, además, es además esto de haber puesto pistas falsas, de, de haber tratado oh. de desviar este, tu búsqueda de la verdad, es lo que más este, inútil e insensible nos parece de parte del doctor Brozzi, que ahora descubrimos felizmente que estaba equivocado cuando dijo que nunca ibas a encontrar a tu mamá. <risa> este, sí. Así que bueno... Nada, vas a dar vuelta a la página, te vamos Totalmente. a levantar un mate simbólicamente para, para, para brindar con vos por este año nuevo, vida nueva, para Andrea Langov que está estrechándose de nuevo este, con su verdadera identidad, con tu identidad, y con tu mamá. Esperamos que, que seas este, de ahora en adelante mucho más completa y, por supuesto, mucho más feliz. Y que tus compañeras y compañeros de búsqueda, bueno, eh, observen tanta metodología, tanta persistencia, tenacidad y valor como el de Andrea Beatriz Langov para remediar esta situación que, de la que, por supuesto, la justicia tiene que hacerse eco y la sociedad también. Ahora, Andrea... Totalmente. Te dejamos, te dejamos para que bueno, para que vuelvas a una tarde lo más común posible, como, como, como podés tenerlas desde hace unos días. Un mate por usted también, bien. mi compañero pampeano, ahora sí, Pampeana Buena Ley sin ninguna duda. Muy bien, Andrea, muy bien. Muy bueno escucharte de nuevo. Muchas gracias. Igualmente y un abrazo simbólico a toda la gente que me escucha y que me ha mandado su amor infinito y a cada uno de ustedes el respeto, el cariño y la comprensión es inmensa. Estoy eternamente agradecida. Y nosotros con vos. Que tengas buenas tardes. <risa> buenas tardes. Ahí está.